Sigo siendo libre, nada es complicado a tu lado, tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí, y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero. Porque te quiero, por encima de cualquier pero Más allá del poderoso caballero don dinero Tú renaces al amante y adormeces al guerrero Haces que solo sepa hablar con el corazón primero Y te quiero, eres la luz de mi agujero Esa manta que me arropa en este frío mes de enero Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras La luz y la paz de un reportero de guerras Saltaré todas las vallas, vallas donde vayas Besaré tus huellas en el suelo porque te quiero Gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo Salvaré cualquier escollo con tu apoyo Preparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello Para acariciar tu oído y definirte lo más bello Todos tus detalles, todos tus destellos Son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos ¿No crees que es lógico que me obsesiones? Pintar en tu cara sonrisas la mayor de mis pasiones es Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases Para que las escuchases Si volases, sé que me crees Siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones En mis momentos de duda ante las duras decisiones Qué fácil lo pones, sin condiciones, ya ves todos son celebraciones, no es normal que me emocione Cuando vienes y si me creces y me meces En tu amor y en tus vaivenes De paz y sosiego, cada problema es un juego Tu amor me hace libre y a tu amor me entrego Si te tengo al lado No existen sombras Desde que has llegado Me has iluminado Tócame Siénteme Sabes que a tu amor Me No pasa nada malo Porque estás al lado Tu amor hace libre A este loco enamorado Se Cuando llores y cuando rías, en tus días de melancolía y en tus alegrías, estaré allí cuando duermas y cuando sueñes, en tus miedos más profundos y en tus noches más frías, tan solo déjame escribirte, retratarte, rescatarte de la nada, siempre que te sientas triste, tan solo con mirarte cada madrugada, tu aroma impulsa mi pluma, sientes mi beso hasta en tu almohada, cada milésima en tus piernas y en tu olor, cada noche se hace eterna si tú estás alrededor, por favor mantente cerca de este constructor de puentes, por donde gentes y qué hace la Amor con las mentes de este demente que tendrás enfrente cuando despiertes sonriente como siempre tan resplandeciente. Y es que esos dientes son diamantes y es que tus ojos son dibujos que hablan de cómo te sientes. Y antes de que preguntes yo respondo. Siempre llego hasta el fondo de tu mundo más profundo yondo. Cuando vamos paseando conversando cuando ves que estoy mirando sacando mi lado más tierno. Estudiando tus movimientos bajo el sol y escribiendo sin control bajo este árbol. Amor de mármol siempre firme ante cualquier adversidad. En el tren de la vida contigo hacia la libertad y así es tu amor, como un suspiro de tu boca que hace mi sueño tranquilo, así es tu amor y con tu amor respiro, todo tiene sentido, incluso la muerte después de este amor vivido, tu amor me hace libre y así de libre lo digo. Al tiempo si te tengo al lado No sombras desde que has llegado Me has iluminado Tócame, siénteme Sabes que tu me No pasa nada, maro, porque estás al lado Y hoy le canto al amor, al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto. Y hoy le canto al amor, al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto.